En primer lugar les quiero decir que hace pocas horas asumimos la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión. Creemos que puede ser un lugar significativo, no solo para tratar específicamente lo que tiene que ver con este proceso de concentración que está siendo favorecido por el Gobierno y por los grupos dominantes, sino también para desplegarnos sobre una problemática que se está extendiendo y que afecta directamente a los trabajadores de los medios de comunicación. No solamente desde el punto de vista de sus relaciones laborales, sino también en muchos casos como víctimas de persecución, de revanchismo político. Y además porque vamos a intentar, no va a ser sencillo, que esta comisión sea involucrada o se involucre en la discusión de la convergencia tecnológica en todo lo que tiene que ver con la pretensión de dictar un nuevo marco normativo Digo y que no va a ser sencillo porque seguramente van a tratar de eludir la posibilidad de que la comisión forme parte de ese debate nosotros vamos a dar una batalla para que también el giro de toda esta problemática llegue a nuestras manos Si no es así, de todas formas, vamos a crear foros y ámbitos que permita que esta discusión incluso trascienda las fronteras del país, vinculándolo a los organismos regionales, al relator de libertad de prensa, de la Organización de Todos Americanos. Así que lo que quiero expresar simplemente, porque recién hemos puesto en marcha la comisión, es que vengo a manifestar un compromiso, eh, Yo había hablado con Romina antes de que esto se materializara, en la idea de ver de qué forma podemos reunir masa crítica que nos permita, en primer lugar, visualizar esta discusión, hacerla visible en el conjunto de la sociedad, eh, librarla en el ámbito del Parlamento, pero fundamentalmente en la creación de foros, de debate, de discusión, que de alguna manera se transitaron más allá de las diferencias que se pudo haber tenido en los últimos años cuando se sancionó la ley de medios, creo que hay que empezar a recorrer un camino similar con las correcciones que haya que introducir, pero me parece que tenemos que involucrar muy fuerte a la sociedad porque no solamente los trabajadores, los trabajadores y el conjunto de la sociedad y el sistema democrático se vería profundamente dañado, limitado, restringido si avanza este proceso de concentración. Bueno, muchísimas gracias.